a Las 18 horas en el auditorio del Museo del Diario de La Capital de nuestra ciudad va a estar eh, disertando Roxana Murdo Morduchowitz. Mm, qué apellido difícil. Ella es la directora del programa Escuela y Medios, que depende del Ministerio de Educación de la Nación, y va a estar hablando, bueno, es una charla dirigida principalmente a docentes, va a estar dialogando sobre las relaciones entre los jóvenes y la tecnología, y también el rol de los medios de comunicación en la educación, y la incorporación de nuevos recursos a El proceso de enseñanza. La tenemos en línea, Roxana. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, faltaba más. Gracias por el interés. No, por favor. Bueno, contanos un poco cuáles eh, van a ser los... Bueno, más o menos yo hice una pequeña introducción. Eh, ¿Cuál es, digamos, el objetivo de esta charla de esta tarde aquí bueno, en Rosario? Bueno, un poco lo que vos dijiste. En primer lugar, mostrar o contar eh, quiénes son los jóvenes hoy. <ríe> los adolescentes de hoy sabemos que no son como, como los que éramos nosotros nosotros cuando éramos chicos, uh -huh. eh, ni las generaciones anteriores, pero bueno, hay que saber por qué son diferentes. Eh, y muchas de esas diferencias, de esas particularidades de, de los adolescentes hoy tienen que ver con su relación con los medios de comunicación y las tecnologías. Uh -huh. eh, son chicos que tienen una nacieron en un universo mediático tecnológico muy diversificado, este, con una disposición de, de, de medios y de tecnologías muy variada. Eh, ellos nacieron en la cultura del control remoto, con lo cual el zapping es prácticamente una actitud ante la vida, no ante el televisor, porque zapean, es decir, son tienen una actitud de fragmento uh -huh. y de mosaico y de hacer mil cosas a la vez, son lo que se llaman la generación multimedia, no por la cantidad de medios que tienen y que se disponen, sino porque los usan todos a la vez, no mientras ven televisión, hacen la tarea, escuchan música, navegan por internet, hablan por celular. Entonces, saber quiénes son los adolescentes hoy eh, es un punto de partida para poder estar frente a una clase hablándole o en familia los padres sabiendo con quién están tratando. Y la segunda parte tiene que ver con la respuesta de la escuela. Uh -huh. Uh -huh. Roxana, te consulto. ¿Ustedes han investigado, han hecho un relevamiento de del tipo de consumo que hacen los jóvenes de los, de los medios? Sí, exactamente. Nosotros, desde el Ministerio de Educación de la Nación... Hicimos la, la primera encuesta nacional de consumos culturales de adolescentes de 11 a 17 años. Tomamos todo el país, es decir, fue la muestra más representativa que se hizo en la Argentina. Uh -huh. eh, se hace cada cinco años, lo vamos a repetir el año que viene, lo hicimos hace cuatro. Y eh, el adolescente, lo que sí te puedo anticipar es que el medio predominante en la vida de los adolescentes argentinos, cuando se lo toma a nivel nacional, es la televisión. La televisión, pese al auge de Internet, sigue siendo el medio de comunicación... Eh de mayor predominio en la vida, en el tiempo libre de los chicos. Por supuesto, en, en sectores sociales medios y altos, eh, lo comparte este pedestal con Internet, pero cuando tomamos al chico argentino de 11 a 17 años, sigue inclinándose por la televisión y el único medio soporte tecnológico que atraviesa todos los sectores sociales y que está creciendo mucho más que todos los demás en la vida de un adolescente, es el celular. Claro. Uh -huh. Por eso es importante, ¿no? Vos hablabas de la televisión, es importante el papel, eh, el rol de los medios en, en, la educa en la educación. Sí, es fundamental. El rol de los medios en la sociedad y, por supuesto, uh -huh. desde la escuela en particular. Yo digo que si los programadores de los canales este, privados, sobre todo, eh, de gestión privada, tuvieran conciencia de la importancia que tiene la televisión en la vida de los chicos y adolescentes, y eh, donde está el público más fiel al... El, el público más fiel porque además cuando les preguntamos a los chicos también les hicimos estas preguntas eh, es el medio no solamente que ocupa más horas por día en el tiempo de ocio de ellos sino el que más lamentarían perder si mañana desaparecieran entonces si los chicos perdón si los programadores supieran de la fidelidad que tiene el público infantil y adolescente respecto de la pa pantalla chica yo creo que pensarían un poco más qué tipo de programas le ofrecen a los chicos y desde la escuela lo que hay que saber es que eh, la televisión existe es importante igual que otros medios y la tecnología, abrir las puertas, decidir que el libro de texto, el manual, los libros son importantes, pero que hoy los chicos viven en una cultura visual que no se puede ignorar. Sí, aparte en el contexto que está ahora Argentina con, el de, con los debates y la lucha entre el gobierno y algunos medios de comunicación, me parece que es más importante que nunca... Eh, aprender a leer los medios de comunicación. Sí, de El mensaje manera, que dan, desde dónde y. Efectivamente. Aprender a leer los medios de comunicación y, y también internet, ¿no? Porque los sitios web no son todos iguales. No es lo mismo eh, estudiar o, o buscar información sobre la contaminación del río en un sitio de una petrolera que en un sitio de Greenpeace o, o de una claro. organización este, ecologista. Entonces, aprender a leer los medios y la tecnología es fundamental para cualquier eh, persona que quiera apreciarse como un ciudadano crítico, reflexivo y finalmente participativo que toma decisiones. En, en determinados contextos, como está más en la agenda pública, se hace todavía más importante o más urgente. Pero de cualquier modo, aprender a leer los, los medios y la tecnología es condición necesaria para ejercer una ciudadanía democrática plena. Uh -huh. ¿Están recorriendo diferentes provincias? ¿Desde el programa? Sí, trabajamos muchísimo con... Bueno, por empezar, como este es un país muy grande uh -huh. Con mil docentes en, en ejercicio eh, Editamos muchísimos materiales Muchísimas... Eh muchísimos materiales de capacitación porque aún en algún pueblo o ciudad donde no podamos llegar lo que sí está claro es que podemos llegar con buenos materiales de capacitación que además están en la página web del ministerio y del programa y donde podemos sí, obviamente llegamos personalmente pero hay que recordar que es un país muy grande con muchísimos docentes en ejercicio uh -huh. Bueno, para cerrarte quería, queríamos comentar eh, algo que también circulaba la semana pasada y que tiene que ver con que eh, bueno los alumnos secundarios van a poder eh, concurrir al cine y al teatro a mitad de precio durante el mes de septiembre. Esto también es... es parte eh, del programa, uh -huh. como ves este, en los afiches, eh, eh, dice la procedencia de Escuela y Medios también. Sí, es una, nosotros, como parte de la encuesta a la que me preguntaban antes, uh -huh. este, y esa es una, encuesta, una parte que renovamos casi anualmente, les preguntamos a los chicos cuántos fueron, con qué frecuencia fueron al cine y al teatro en el último año y todavía hay un 40%, es decir, 4 de cada 10 chicos que no fueron al cine en el último año y 9 de cada 10 chicos que no fueron al teatro en el último año entonces son deudas importantes porque hacen al capital cultural de los chicos y adolescentes